Bien, aquí estamos queriendo hablar un poco de, de economía y esto de, del dólar que cada vez vale menos uh -huh. <ríe> y aparentemente va a mantener la tendencia por un tiempo y, este, y bueno, y, ¿y eso qué significa en, en, en nuestra economía? ¿Qué lectura le podemos dar? Contanos un poquito, Bárbaro. Bueno, bárbaro Jorge, porque está pasando algo raro, ¿verdad? Estamos acostumbrados siempre al dólar al alza, daría la impresión que todo está para que el dólar siga subiendo Y sin embargo lo hemos visto caer prácticamente desde el principio de año, enero ha sido un año un mes a la baja el dólar y arrancando febrero la tendencia se había detenido algún día, ayer otra vez retomó la caída. Y bueno, para entender un poco por qué está pasando esto y qué es lo que va a ocurrir a futuro, qué pensamos que va a ocurrir a futuro, tenemos que analizar un poco eh cómo funciona este mercado que a nosotros nos da erróneamente la impresión que somos muy importantes cuando Decimos, por ejemplo, que vienen muchos turistas a estos es clásicos, ¿verdad? Vienen muchos turistas extranjeros con dólares, entonces el dólar cae porque van a los cambios, cambian por pesos para hacer las compras, para hacer los pagos, aquellos que son en pesos, y bueno, ahí aumenta la oferta de dólares, el dólar cae, y lo mismo ocurre a la inversa cuando muchos de nosotros decide irse de vacaciones al extranjero o compra un auto, o un este empieza a pagar cuotas en dólares, bueno, empieza a demandar dólares y el dólar sube, bueno, Eso es el común el sentido común, nos diría eso. Entonces en el verano tendría que caer el dólar por los turistas, en el invierno tendría que subir el dólar porque nosotros hacemos turismo en el extranjero. Bueno, lamento decirle a la audiencia que prácticamente no afecta en nada ni que vengan muchos turistas ni pocos turistas ni que vayamos mucho al extranjero o paguemos nuestras cotas en moneda extranjera. La realidad es que el mercado de cambio... Es muy ancho, el mercado de la moneda extranjera es muy ancho y ajeno, eh como decía Ciro Alegría en alguno de sus textos, ¿verdad?, ancho y ajeno. Y efectivamente, los grandes jugadores son los que definen los precios de las monedas extranjeras, tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Y a quiénes son los grandes jugadores? Bueno, algunos a cada tanto nosotros tiramos algún pique ahí, alguna empresa que gana en un trimestre prácticamente lo que Uruguay produce en varios meses, Bueno, esas empresas son las que definen. Para tener una idea, fíjense que en un día común y corriente, en un día normal, en Uruguay se negocian 40 millones de dólares en el mercado cambiario. Bueno, 40 millones de dólares es lo que desde que arrancamos esta conversación hasta este momento, se negociaron en alguna de las bolsas de valores que están abiertas, yo que sé Frankfurt, por decir algo, Madrid o sea que prácticamente somos muy insignificantes y ni nada definimos el valor de la moneda extranjera. Entonces, la pregunta es si nosotros somos prácticamente un cero a la izquierda y bueno, cómo se define esto? Y aquí está un poco la clave, qué es lo que ha ocurrido en los últimos en los últimos mes y medio, dos meses. Ayer yo escuchaba la eh, la charla que dio la ministra de Economía a eh, Asunción Arbeliche y bueno, no voy a entrar mucho en eso porque en realidad me llamó la atención que hay un rubro que no no lo mencionó, que es la inflación. Uruguay cerró el mes de el año pasado con una inflación en, en torno del 8%, 7,96 y en enero aumentó todavía más al 8,2. ¿Y por qué digo este que es raro que no mencionó esto? Bueno, porque es el gran tema del mundo hoy en día, o sea, todo el mundo está preocupada por la inflación. Eh, eh países como Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron una inflación del 7 y medio por ciento anual, Alemania, un país que la inflación le genera una irritación muy fuerte, 4,9, España 6,1, Brasil, nuestro vecino 10,6, y este es el problema del mundo actualmente. Ya casi que post pandemia. ¿Y, ¿Y por qué digo que esto está vinculado con lo otro? Bueno, porque eh, acá está un poco la clave de cómo se entiende qué está pasando con el dólar y qué podemos prever a futuro. Bueno, concretamente, los distintos gobiernos han manifestado que esta es su principal preocupación y que por consiguiente van a querer de alguna manera combatir la inflación. El instrumento que usan los distintos gobiernos, las distintas autoridades monetarias del mundo para combatir la inflación es una política que se llama política monetaria, o sea... Eh, trato de eh, aumentar o disminuir en este caso disminuir la cantidad de dinero para de esa manera eh, comprimir un poco los precios y evitar que se retroalimente esta inflación, esto ya lo anunció Estados Unidos, lo está anunciando Europa, Brasil ya lo ha puesto en marcha, ¿y qué implica esto? y acá está un poco por qué los grandes jugadores son los que definen eh, en definitiva los que determinan esto, bueno ¿para qué voy a esperar yo ¿Eh? Que este que pase algo Si yo sé que va a pasar ¿Qué hacen los grandes jugadores? Dicen, bueno, ¿dónde va a haber una rentabilidad En tasas de interés importantes? Y a, me anticipo A la medida Compro esa moneda Y la coloco en ese país Ingreso el dinero en ese país En esa moneda, demando esa moneda Y a partir de ahí Cuando sube la tasa de interés ya tengo la ganancia, este, ya este, la, la, me la guardo en el bolsillo. O sea, se anticipan un poco a las jugadas. ¿Cuál ha sido el país que más ha atacado este tema? Ha sido Brasil. Y para el resto del mundo, Uruguay es una especie de furgón de cola de Brasil. Lo que pasa en Brasil, en definitiva, va a pasar a Uruguay. Lo que hemos estado viendo en el último mes, dos meses, es una fuerte entrada de capitales brasileños apostando por el real que es el que está dando más rentabilidad eh, con respecto a otras monedas. Uruguay ha ido acompañando esta situación, el Banco Central no ha intervenido, fiel a su filosofía liberal de que no hay que intervenir mucho en los mercados, y en definitiva se ha arrastrado, porque para el resto del mundo, repito, Uruguay es una provincia de Brasil, no nos, no, no nos identifican como algo muy distinto a la región brasileña en este caso, que es San Pablo, el centro financiero de la región. Y eso explica un poco por qué, Ha habido una apuesta al peso una apuesta al real brasileño y otras monedas que de la región también han recibido un espaldarazo. La pregunta es si esto se va a mantener eternamente. Pues no, esto va a mantenerse mientras el, la locomotora, que es San Pablo, Brasil, mantenga esta postura, o sea, siga apostando a tasas de interés más altas, En el momento que se detenga y que empiecen a decir este tema ya lo hemos encaminado, empezaremos a retroceder, el efecto va a ser el contrario y el dólar volverá a subir este en Brasil y también en nuestro país. La pregunta que alguien puede decir pero que Estados Unidos no va a ser lo mismo, sí, Estados Unidos está en la misma sintonía, solo que con un poquito más de atraso. Y Estados Unidos ha anunciado un aumento de tasa de interés, pero todavía no los ha concretado. Brasil no solo lo anunció, sino que ya los ha empezado a concretar. En la medida que Brasil empieza a retroceder en sus en sus medidas de eh, política monetaria y Estados Unidos empiece a acelerarla, vamos a ver el efecto contrario que estamos viendo en este momento. En economía siempre decimos, sabemos qué es lo que va a pasar, pero no sabemos cuándo. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Será en marzo, en abril, en mayo? Pues no lo sabemos, lo que sí sabemos es que esto es lo que va a ocurrir en el mediano plazo. Por el momento vamos a tener un dólar fuerte, luego se va a revertir. Yo estimo, por lo que han dicho las distintas autoridades, que esto va a llevar algunos meses, por lo menos dos o tres meses más, ya a partir de la mitad del año vamos a volver a la normalidad con respecto al dólar. Al menos eso es lo que yo creo, Jorge. Eh, Mauro, tenemos que entender entonces que el gobierno uruguayo no puede hacer nada correcto, con relación al precio del dólar y nada eh, con relación a la inflación por ahora? Bueno, en realidad, con la in... vamos a ir con la más fácil, con respecto al dólar podría pararse y decir, bueno, le pongo un piso y eh, comienzo a comprar dólares del mercado, previendo que esto se va a revertir a futuro. El problema es que filosóficamente el actual Banco Central es muy de la CFE, la CEPACE, o sea, Que el mercado defina los precios y yo intervengo lo menos posible porque si intervengo complico más, esa pero es un poco esta, la filosofía esta, esta semana a nivel empresarial se le pidió al banco central justamente que saliera al mercado Sí exactamente es un poco eso pero el banco central no lo ha hecho y tiene esa tesitura Jorge, no no sé qué tanto va va a, a intervenir porque esa es la filosofía un poco que alimenta la actual la política monetaria, o sea de no intervenir este poder hacerlo lo puede hacer Eh, por lo menos en, los, en algunos meses, ¿verdad? No puedo hacer eternamente porque generaría otro problema. Y, y, Jorge, la otra pregunta con respecto a la inflación. Bueno, acá está un poquito más complicado el tema, porque la inflación es bastante internacional. Entonces, muy, acá sí es muy poco lo que podría ser para reducir. que si Estados Unidos tiene una tasa de inflación del 7,5%, Alemania que le, le da a varicela cuando tienen algún punto de inflación están conviviendo con una inflación de casi el 5% que nosotros tengamos un 8% no está tan mal dentro de todo y es muy poco lo que podemos hacer, a medida que Estados Unidos y el resto de Europa empiecen a tener efectos antiinflacionarios con sus políticas, yo creo que nos va a arrastrar de a poco también a nosotros tenemos un gran una gran espada de damocles sobre nuestra cabeza que es Eh, el precio del petróleo sobre el cual se ajustan los combustibles eh, están a precios muy altos y se prevé que van a seguir subiendo vamos a ver qué pasa hoy está, ya está por encima de 90 dólares el barril Brent y da pocas probabilidades de que baje no y ese es el principal motor de la inflación de nuestro país pero también de otros países del mundo en la medida que la política monetaria dé un resultado yo creo que Uruguay se va a beneficiar de la caída de la inflación de los otros países Gracias Mauro Como siempre, muy buena semana para todos Jorge. El, Igual para ti, muy amable Buena jornada, chao, chao. Fre